Una gran noticia para los estudiantes egresados de enseñanza media. El Centro de Formación Técnica Massachusetts te ofrece estudiar con la beca Nuevo Milenio y el copago más bajo de Chile sin endeudarte. 13,954 pesos para las carreras técnicas de nivel superior: prevención de riesgos, construcción, secretariado ejecutivo computacional, administración de empresas, párvulos y primer ciclo básico, técnico jurídico, técnico financiero bancario y técnico en enfermería de nivel superior con un copago de 35,404 pesos. Estudia sin endeudarte. Centro de Formación Técnica Massachusetts. 35 años formando técnicos de nivel superior. Plena garantía educacional. t r e s u r 1068 34 Oriente t a l g a O'Higgins 313 Linares.